Hoy tenían el encuentro con el deliberante de Patagones y que hoy precisamente iban a ver si en una sesión、eh, más o menos cercana, tanto en v i e t m a como en Patagones, se podía、eh, aplicar o sancionar esta ordenanza que va a prohibir la pirotecnia tanto en v i e t m a como en Patagones. Pero bueno, ahora sí, tenemos la posibilidad entonces de conversar con、eh, Daniel Guillón, ¿no es cierto? Así es, este, Daniel Guillón es profesor de música de la Escuela Especial número 7. Y nos va a contar un poco acerca de que están celebrando el cumpleaños de la banda escolar. Hola. Hola, sí, buen día. Buen día, te hablan Ana y Américo. Hola, buen día. Contanos un poco, bueno, cómo empezó este, el proyecto de la banda escolar. Sí, bueno, nosotros,、eh, mañana vamos a estar festejando los cinco años.、Uh -huh. Así que, bueno, empezamos en el 2011, hasta la fecha. Venimos tocando bueno, bajo u e n o b el programa de Música Entre Todos.、Uh -huh. En un comienzo era Suena Música, por eso el nombre de Suena 7, por el, un juego de palabras.、Uh -huh. Y bueno, desde ahí hasta ahora estamos tocando, felices. Mañana hacemos la presentación por los cinco años. Han pasado muchísimos chicos por la banda y así vamos a ver si están todos mañana. ¿Actualmente cuántos integrantes tienes? Somos 20 más o menos. Ajá. Este, y digamos q u é instrumentos、eh, son los que contaría la banda. s í bueno, tenemos desde batería, percusión,、eh, la flauta que es la parte melódica, teclado,、eh, q u e m a s í cuquena. Pero mañana vamos a hacer una muestra más que nada de formato banda de, de rock and roll. No Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y re decías recién que han pasado muchos chicos, es decir,、eh, conforme fueron pasando los años, eh, eh, iban rotando los integrantes, claro. s í En la, en la escuela tenemos, una, tenemos dos bandas, sería.、Ajá. La banda de la escuela que salimos a tocar a las escuelas y después la banda de lo más grande, que bueno, es, con ellos tocamos en fiestas, en showman, de otras características, ¿no? Que por ahí los chiquititos no pueden ir por el tema de seguro y otras movidas. Ajá, mira. este... Y se aprenden mucho los chicos, ¿no? En ese tipo de actividades que estén vinculadas siempre con, con el arte y especialmente con la música, ¿no? Sí, sí, bueno, acá en la escuela fue. Es、eh, casi el eje, d el motor de todo. Los chicos que en, vienen son. Tenemos más o menos 30 chicos.、Uh -huh. Van rotando, tenemos horario de mañana, a tarde y noche, pues, cosa que puedan participar todos. Porque tenemos exalumnos también que por ahí bueno, terminaron la escuela y se quedan sin a dónde ir y vienen acá a la noche. Así que está bueno. Uh -huh. este, ¿Ustedes tienen algún espacio acondicionado en la escuela, digamos como una sala de música o algo así, donde tengan todo armado o es donde b、bueno, u esté n o e disponible el lugar?、Eh, sí, sí. una las... de la, Cuando nació el proyecto, el, la idea era que tenga un lugar acondicionado. No tenemos alarma, rejas y el aula e s t á b a s t a n t e equipada. Hay mucha, muchas cosas de valor y es recomba. De verdad que la escuela cuenta con, con toda la comodidad y bueno, y aparte la ayuda de los directores, el supervisor. La verdad que no me puedo quejar, estoy en el cielo acá. <risa>、uh -huh. Para mañana la invitación abierta para todas y todos los que se quieran acercar e l Consejo Deliberante, 7 de la tarde.、Eh, sí, está abierta a todos, ustedes por supuesto también están invitados. Y toda la comunidad, los que nos han visto en Les Puy Devi, en la fiesta, en, en, por todos lados, en las escuelas, en los jardines, están todos invitados porque, bueno, gracias a ellos estamos, ¿no?、Uh -huh. Está bien, y reciben así、eh, invitaciones bastante seguidas, ¿no? Eh, sí, por suerte nos invitan de todos lados, ya estamos consolidados como banda acá en la comarca. Algún evento importante que hay nos invitan, lo mismo los jardines, las escuelas. Por suerte tenemos mucha salida s s y bueno, lo que más les gusta a los chicos, ¿no? Por ahí tocar y salir a mostrar lo que hacen. Sí, ¿han salido de la zona?、Eh, sí, estuvimos por, acá en zona atlántica,、uh -huh. con esa, Guardiamitre, Las Grutas, San Antonio. La i d、ah, En a e Jacobasi también estuvimos el año pasado, hace dos años.、Uh -huh. Bueno, y la idea también es recorrer un poco. Tenemos pensado ir a Bariloche este año, que todavía no, no hemos ido.、Uh -huh. Y、eh, mañana decías con la banda de rock: ¿qué, qué, qué música, qué、mm, eh, repertorio ya tienen previsto?、Y、tenemos más o menos 20 temas. Hay músicos invitados que han pasado por acá, por la banda también, a, a dar algún seminario, alguna clínica. Y bueno, son 20 temas bien mezcladitos. Tenemos de rock, cumbia, populares, león gieco. Así que van a disfrutar.、Uh -huh. ¿Y la invitación fue desde el Consejo deliberante o ustedes estaban buscando un lugar donde celebrar los 5 años y bueno,、eh, propusieron esto al Consejo?、Eh, no, no, justamente un día vino Leandro Masachesi, s que、uh -huh. se interesó en la banda, le gustó. Un día que nos vio en la Espoy Devi, se contactó conmigo y decía si, si no podíamos ir a tocar allá porque, bueno, por el. El valor ¿no? educativo, todo lo demás,、uh -huh. de, en nuestra casa, ¿no? que el Consejo e s Liberante. Y ahí dijeron: Sí,、eh, tenemos vamos a festejar el cumpleaños. Claro, sí, y bueno, el cumpleaños fue el año pasado, a mí se me repasó con el... ¿Sí? tanto l a o